Gusti, Gusti, y bienvenidas, bienvenidos un día más a Berrión, el magazín de actualidad de Berriozar y Reatía. Hoy es martes 26 de junio de 2012. Estáis escuchando el 100.8 de FM o, si nos seguís por internet, Eguskiplaza.net Tenemos ahora mismo en Berriozar una temperatura de 20 grados, cielos despejados y parece que esa será la tónica dominante durante las próximas horas e incluso días. Temperaturas muy altas, eh, ya que según dicen esta podría ser una de las semanas más calurosas de todo el verano, con máximas para hoy pre, máximas previstas para hoy de unos 33 grados, al igual que mañana y eh, temperaturas máximas que incluso podrían ascender. De cara al jueves eh, estamos hablando de unas máximas en torno a los 36 grados, eso es lo que nos dicen las previsiones. Eso sí, de cara al fin de semana parece que empieza a remitir este calor que estamos viviendo durante estos días, estas jornadas, estos primeros días de verano, aunque para hacer frente a ese calor tenemos un programa de lo más refrescante, vamos a sumergirnos en la actualidad de Berriozar y en nuestro turno de entrevistas hablaremos del FICBE, del Festival Internacional de Cortometrajes de Temática Social de Berriozar. Y aunque tendrá lugar en octubre, eh, ya han comenzado los preparativos, eh, un festival que además ha sufrido el recorte y el zarpazo de la crisis. Y hablaremos con uno de sus responsables, con Josu Bayo, que nos contará en qué fase del proceso se encuentran ahora mismo y cómo han afectado esos recortes al FICBE, al Festival Internacional de Cortometrajes de Berriozar. Aunque todo ello será más adelante en nuestro turno de entrevistas, antes de todo eso tendremos nuestro boletín informativo con toda la actualidad de Navarra, toda la actualidad de Iruñería y, como no, todas las noticias, toda la actualidad más cercana de Berriozar. Así que quedaos con nosotros en este 100.8 de FM en la sintonía de Berriozar y reatiado en eguzquiplaza.net porque vamos a comenzar. Martes 26 de junio de 2012 comenzamos nuestro boletín informativo, lo hacemos como siempre por la actualidad de Navarra y empezamos por el Parlamento donde todos los grupos salvo UPN y Partido Popular quieren que Yolanda Barcina se someta a una cuestión de confianza. El último punto del orden del día de la última sesión plenaria del Parlamento Navarro antes del periodo vacacional será el debate y votación de un requerimiento a Yolanda Barcina para que se someta a una cuestión de confianza después de la expulsión del PSN de su gobierno, conformado ahora exclusivamente por miembros de UPN y que cuenta con el apoyo externo del Partido Popular. Esta propuesta fue presentada ayer en la mesa y junta de portavoces por Nafar, Rabai, Bildu e Izquierda Esquerra y recibió también el apoyo del PSN. En contra votaron UPN y Partido Popular. De este modo, el curso parlamentario se cerrará con la Cámara requiriendo a Barcina que se someta al refrendo del hemiciclo. En cualquier caso, aunque los cuatro grupos de la oposición logren aprobar la moción, Barcina no estará obligada a comparecer en el Parlamento para someterse a la cuestión de confianza. Una iniciativa de ese tipo solo puede ser presentada por la propia presidenta del Gobierno, quien previsiblemente hará oídos sordos a esta demanda y es que si pierde la votación de la cuestión de confianza y ese sería el escenario más posible teniendo en cuenta el actual reparto de fuerzas en ese caso Barcina tendría que dimitir y se iniciaría un nuevo proceso de investidura con el actual parlamento es decir, no se convocarían elecciones sino que los parlamentarios tendrían que escoger a otra persona para ocupar el cargo. El portavoz de UPN, Carlos García Adanero, criticó la iniciativa de la oposición y declaró que si tan seguros están de tener la fuerza para ser la alternativa de gobierno, que presente en una moción de censura con otro candidato. En ese caso, los cuatro grupos de la oposición tendrían que consensuar previamente a un candidato al cargo. Juan José Lizarbe, portavoz del PSN, destacó que Yolanda Barcina no tiene su confianza ya que el Partido Popular puro y duro se ha instalado en el Palacio de Navarra. Esas fueron las palabras de Lizarbe. No obstante, el PSN se mostró convencido de que Barcina no atenderá el requerimiento de la Cámara ya que no se somete a una cuestión de confianza ni por asomo porque sabe que la pierde. Fueron las palabras de Juan José Lizarbe. Pachi Zabaleta, portavoz de Robay indicó que en momentos de crisis lo que interesa es que el gobierno gobierne, que responda a las cuestiones que le plantea la sociedad, pero Barcina ha optado por parapetarse, dijo tras el reglamento, para no dar explicaciones. Bacarcho Ruiz de Bildu subrayó que es evidente que Barcina no tiene la confianza de la ciudadanía y gobierna a espaldas de los ciudadanos. Y José Miguel Nuin, de Izquierda Esquerra, comentó que la cuestión de confianza revelaría qué apoyos tiene la derecha e instó a Barcina a atender el requerimiento del Parlamento. Del Parlamento de Navarra nos vamos a las huertas de Aranzadi y es que allí la Policía Municipal de Pamplona ha desalojado de Casa Aldaya al grupo aranzadi Auzolaneán. La Policía Municipal de Pamplona desalojó ayer de Casa Aldaya a los opositores de la construcción del parque de Aranzadi. Aquí el grupo se reunía para comer y resguardarse del intenso calor. Durante la mañana hicieron pública la puesta en marcha del proyecto Aranzadi Ausolanean con una reunión de unos 25 asistentes. La iniciativa pretende defender estas tierras y su cultivo frente a la construcción en su lugar de un parque y un museo de interpretación de la huerta. Las tierras que les han sido expropiadas y que pertenecen ya al ayuntamiento son el sitio de encuentro de este grupo y el trabajo comunitario en el huerto es el arma que empuñan para defender. ...lo que consideran el pulmón de la ciudad según eh, palabras de portavoces de la iniciativa. Durante su lucha los rifirrafes con la policía municipal han sido más que frecuentes. Según eh, los portavoces de Arantzadi y Ausolanean la policía municipal pasaba cada 20 minutos o cada hora y les han quitado todos los aperos de labranza, todas las azadas. Por este motivo y como acto simbólico de protesta frente a la medida policial, entregaron ayer a las 7 de la tarde cestas de verduras a los municipales. Pero la iniciativa Aranzadi-Auzolanean no se define solo como una protesta, sino como un proyecto solidario, ya que los productos de sus huertas se destinan a comedores sociales de Pamplona, en los que se alimentan cada día centenares de familias. Pues bien, esta iniciativa es la que ha sido expulsada ahora por parte de la Policía Municipal de Pamplona de las Huertas de Aranzadi. Y llegamos a Berriozar, a nuestro bloque de noticias de la actualidad más eh, cercana de nuestro pueblo. Y comenzamos por el Pleno Extraordinario, que tendrá lugar mañana miércoles, día 27 de junio, A partir de las seis y media de la tarde, un pleno municipal que será el último de este curso y en el que se debatirán varios puntos, como, entre otros, la aprobación de la finalización de las obras de la Escuela Infantil, la aprobación de una posible ampliación de plazo de las obras de la Casa de Cultura y la aprobación del programa de fiestas de este año 2012. Además de estos puntos, también habrá diversas mociones presentadas por... Eh, un, varios eh, grupos políticos eh, de la Cámara y por otras asociaciones de nuestro uh, pueblo. En concreto hay una moción presentada por Izquierda Izquierda sobre la crisis, otra presentada por los grupos de Nafarroabay y Bildu sobre la incineración de residuos en Navarra... Una moción presentada por la Alcaldía a petición del Grupo Herrera en favor de los presos y presas políticos vascos. Un manifiesto también presentado por la Alcaldía, aunque a petición de la plataforma E28J contra los recortes de los derechos de las personas eh, gay, lesbianas, eh, transexuales y bisexuales. También habrá dos mociones del Grupo Municipal Socialista. La primera, con motivo del anuncio del Gobierno de España de reformar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y otra moción, también presentada por el PSN, para exigir al Gobierno de Navarra la continuidad del transporte en el Colegio Mendialdea 1 y 2. Y ya sabemos cuál será el grupo invitado del Berry Rock 2012. Ya ha concluido la votación, una votación que ha estado muy reñida, pero finalmente ha obtenido más votos el grupo Cesatec por lo que el sábado 1 de septiembre serán ellos eh, quienes suban al escenario como grupo invitado y tocarán después de los ganadores del Berry Rock. En la votación, Césatec ha obtenido 103 votos y en segundo lugar ha quedado DICKERS con 100 votos, es decir, el ganador ha tenido solamente 3 votos de diferencia sobre el segundo. El 15 de junio, por otra parte, comenzó el plazo para entregar las canciones de cualquier estilo musical a al certamen Berry Rock, cualquier estilo ya sea rap, electrónica, rock, pop, punk y un largo etcétera, y la forma de hacer llegar estas canciones A la organización del certamen es a través de email en la dirección berryrock.yahoo.es. Berryrock, todo junto, Solo pueden participar los grupos que no tengan contrato discográfico y aquellos que creen sus propias canciones, es decir, eh, cuyas canciones sean totalmente originales. Y hablamos también del quinto festival internacional de cortometrajes de temática social de Berriozar, del FICBEM, Berriozar Films Cultural Lanceluse, con la colaboración del Ayuntamiento de Berriozar, ha organizado la quinta edición de este festival que tendrá lugar del 18 al 20 de octubre aquí en Berriozar. El plazo de admisión de las obras ya comenzó el pasado 1 de junio y finalizará el 10 de agosto. Los cortometrajes podrán presentarse por correo ordinario ...o directamente en el Ayuntamiento de Berriozar... ...y entran a concurso en la misma categoría... ...todo tipo de géneros... ...ficción, documental, animación, etcétera... ...eso sí, la duración máxima de las obras... ...será de 20 minutos... ...se concederán eh, varios eh, premios... ...en la sección oficial con jurado... ...el primer premio estará... Eh, ...consistirá en 1000 euros... ...el segundo eh, 700 euros... ...y 500 euros para el tercer premio... ...mientras que en la sección eh, participativa... ...en el premio del público... Eh, consistirá en 300 euros también habrá otro premio especial entregado por la Asociación de Comerciantes de Berriozar consistente en otros 300 euros Y os recordamos que ya está abierto el plazo para solicitar becas para los cursos de euskera de, en el curso 2011-2012. Ya Es la segunda convocatoria de estas eh, becas que tienen el objeto de financiar en parte los gastos por aprendizaje de euskera y eh, que podrán solicitarse hasta el próximo 15 de julio. Eh, serán, eh, estas eh, becas eh, están eh, dirigidas a los cursos de euskera realizados entre julio de 2011 y junio de 2012. Será un 40% del gasto de matrícula y las condiciones para percibirla son ser mayor de 16 años y estar empadronado o empadronada en Berriozar. Por otro lado, las personas que recibieron beca en la convocatoria de noviembre de 2011 deberán completar la documentación exigida en la convocatoria antes de... Del 15 de julio. Más información en el servicio de Euskera a través del teléfono 948-300-359 o eh, por email en euskara Por teléfono en el 948-300-359 o por email en la dirección euskara berriozar.es. Otra buena noticia es que los eh, chiquis saharauis, los niños y niñas saharauis ya están en Berriozar. El jueves 21 de junio llegaron a Berriozar los niños y niñas saharauis ...en el programa Vacaciones en Paz... ...organizado por la Asociación ANAS... ...junto a la Delegación Saharaui... ...después de un viaje lleno de incidencias... ...después de casi dos días de viaje... ...llegaron a las 11 de la noche... ...cargados de ilusión... ...y con la sonrisa en sus caras... ...con ganas de reencontrarse y abrazar... ...a sus familias de acogida... ...en total son 162 niñas y niños... ...que se repartirán por pueblos... ...de toda Navarra... ...en concreto en Berriozar... Eh, estarán 12 niñas y niños, 6 de ellos con 2 monitores en el piso que el ayuntamiento de Berriozar cede a la asociación ANAS y el resto en familias de acogida. Y con esta sintonía hablamos eh, ya de actualidad deportiva. Comenzamos por el torneo de Juegos de Ipa Realde donde nuestros deportistas Berrio Zartagrias han obtenido buenos resultados. El pasado 24 de junio se disputó en Huarte la segunda jornada del torneo de Juegos de Ipa Realde. Y simplemente recordar que este torneo consta de tres jornadas y que la tercera y última se jugará en Burgi el próximo domingo 1 de julio a partir de la una y media. En cuanto a los resultados y la clasificación de este pasado fin de semana, en cuanto en la modalidad de recogida de Mazorcas, el primer clasificado fue Fernando Echegaray de Vera, el segundo Pachi Irazoki de Iganzi y el tercero Eder Goldarazena de Vera. Berriozar en la clasificación. Nos encontramos a otro Berriozar en séptimo lugar. Oyer Echeverría. En cuanto a Zacularis, Berriozar B, el equipo de Berriozar B. Quedó en primer lugar el equipo formado por Oscar Aguas, Anay Lacarta y Oyer Aizkorbe. En segundo lugar quedó la Zendea de Olza y en tercer lugar Berriozar A, un equipo formado por Raúl Maiza, Imanol Martín e Iker Lizagraga. En Chingas el primero fue Francisco Echeverría de Arazuri y el segundo Imanol Martín de Berriozar. Los restantes clasificados fueron Adrián Berruezo y Josecho Urrutia. Más noticias de ámbito deportivo y es que la juventud de Berriozar podrá disfrutar de una tarde deportiva el próximo sábado 30 de junio. Los y las jóvenes de Berriozar tendrán la oportunidad de conocer y practicar diversos deportes gracias a la tarde deportiva organizada por el Área de Juventud del Ayuntamiento a través del Gastelecu o Centro Cívico Juvenil y por el Grupo Comunitario de Promoción de Estilos de Vida Saludables en la Infancia y Juventud. De esta forma, a partir de las 6 de la tarde del próximo sábado, se jugarán los torneos de futbito y Frontenis. Y además de ello, también tendrán lugar talleres de Muay Thai y baile urbano. Todas las actividades se realizarán en el Polideportivo de Berriozar. Y para inscribirse, solo hay que llamar al número de teléfono 617-734062. 617-734062. Un último apunte antes de despedirnos. Eh, BKE Mendi Taldea ha cancelado su salida montañera del mes de junio. Este grupo montañero ha aplazado la salida del mes de junio hasta nuevo aviso. La actividad cancelada era una salida al monte Amboto de 1.331 metros de altitud. En cuanto tengan una fecha eh, fiable lo comunicarán a todos los interesados.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 Periosar y gratia! de Life Just keep on going. You've done good things for me, though I'm not an easy girl to please. I never run out of faith in you. Just keep on going. Wait, I'm think I'm weak You got the standing and the technique So let those eloquent hands of yours Estamos escuchando Long Time, eh, tema de Shakira, de su disco She-Wolf. Eh, y antes hemos escuchado a Gatibu con y Aixien eh, mie, eh, Estamos escuchando música aquí en Berrión, eh, en Berrión Magazine, en el magazine de actualidad de Berriozar y Ratia. Mientras esperamos a Josu Bayo, que será nuestro próximo invitado y al que tendremos con nosotros en breves minutos. Long time The way I loved you, baby Long night, it's been a long night Breaking the record, told you Long time, a long time Then I'm sorry, turn away Long night, it's been a long night Can't wait to touch you, touch you Seguimos adelante en Berrio, en el magazine de actualidad de Berriozar y Riatia. Ya tenemos con nosotros a Josu Bayo, uno de los responsables del Festival Internacional de Cortometrajes de Temática Social de Berriozar, más conocido como FIGBE. Y eh, bueno, pues eh, vamos a, a hablar de todo ello, de la eh, edición de este año que ya está en marcha, eh, por lo que saludamos a Yosu, Kaixo Yosu Egunon. Kaixo Egunon. Bueno, como decíamos, ya está en marcha una nueva edición, la quinta edición, ¿puede ser la de este año del Festival Internacional de Cortometrajes? Exacto, ya estamos en el quinto año de de realización de ediciones del festival. Una, bueno, una edición bonita, así como una, una fecha o una edición redonda, que, que diríamos, y que además eh, bueno, parece que mantiene el nivel de, de ediciones anteriores, a pesar de las noticias que escuchábamos hace unos meses de que podían quedarse eh, sin subvención del gobierno de Navarra. Al final parece que no ha sido así. De momento to toquemos madera, <ríe> pero parece que no ha sido así. Cuéntanos un poquito cómo, cómo ha sido el proceso. Sí, pues os cuento. Eh, antes de nada comentaros que eh, bueno, el presupuesto del Festival de Berrizar ronda los 15.000 euros eh, uh -huh. como podéis imaginaros, todo el personal que participamos en la edición del festival somos personal voluntario sin ningún uh -huh. tipo de retribución eso hay que decirlo porque mm, eh, comparando con festivales similares el presupuesto se multiplica por tres y por cuatro uh -huh. por el hecho de las retribuciones eh, profesionales con eso no queremos decir que Que no seamos profesionales, todo lo contrario. Nuestro concepto es de voluntariado, ¿no? Eso es. Por amor y al arte nunca mejor dicho, ¿no? Eso es. Por amor al arte y por amor al arte en Berriozar y en Navarra, ¿no? Entonces, eh, todo el presupuesto se destina principalmente a lo que son premios, gestión, publicidad, gestión del propio festival, el traer a las personas que mm -hmm. eh, pues nos presentan las obras, son premiadas y demás. Y eh, bueno, deciros que desde el año pasado esto parece una montaña rusa, ¿no? Con el tema de los recortes eh, se están acentuando las limitaciones en, en expresiones culturales, también uh -huh. en el tema de festivales. Nosotros eh, principalmente solicitamos subvención a dos entidades porque entendemos nuestra voluntad es de sentido público es al Ayuntamiento de Berriozar uh -huh. y eh, al Gobierno de Navarra, por sus diferentes eh, estructuras, ¿no? Hasta el año pasado era mediante el INAC, el uh -huh. Instituto de, eh, artes de Artes Audiovisuales Cine y eh. Cinematográficas. Uh -huh. Y, bueno, pues en el 2012 el INAC se quedó sin presupuesto, hecho que nos notificaron, con lo cual, pues, pues bueno, venía a suponer una reducción del 35% del presupuesto que nosotros eh, manejamos, ¿no? Eh, el propio INAC eh, con el tiempo nos eh, invitó a presentarnos otro tipo de convocatorias, en este caso fue al Departamento de Cultura, uh -huh. y nosotros fuimos una de las 27 entidades navarras que hemos recibido eh, subvención, el proyecto ha recibido subvención. Uh -huh. Bueno. Con lo cual, eh, mantenemos un presupuesto similar al de ediciones anteriores y el, la, la previsión es de realizar un festival similar al de ediciones anteriores. Uh -huh. Luego hablaremos, si quieres, del programa y demás, ¿no? Eh, eh, eh, eh, por nuestro... lo tanto, no, me imagino que no querréis ni pensar que habría pasado... Si finalmente os quedaseis sin, mm. si hubierais quedado sin, sin subvención, ¿no? Sí. ¿Qué habríais tenido que hacer? ¿Qué medidas habríais tenido que tomar? Bueno, pues las medidas estaban ya tomadas y las decisiones están tomadas, ¿no? Deciros que nosotros todos los años en torno a febrero, el grupo de Berriozar Films, que somos 12 personas, Nos reunimos, programamos, diseñamos las bases y decidimos qué va a ser con el festival. El día que no obtengamos los recursos necesarios para eh, llevarlo adelante, sintiéndolo mucho y seremos las personas que más lo sufriremos, pero decidiremos acabar con el proyecto, sobre todo pues, eh, porque, por lo que acabo de comentar antes, ¿no? porque todos los recursos son destinados al desarrollo del uh -huh. festival. También hay una realidad. Al destinar exclusivamente a esos aspectos, tenemos más capacidad que otras entidades para poder eh, continuar con el festival. ¿no? Uh -huh. Quiero decir, eh, sería es más sencillo que que otros eventos. ¿no? Eh, el planteamiento, pues, evidentemente, iba en la reducción de, de premios, iba en la reducción de, de atención a las personas premiadas por el uh -huh. tema de dietas venir eh, atenderles aquí y demás, reducción en el hecho de ...publicidad y, y, y promoción del festival... ...si vamos a utilizar otros medios... ...que lo seguiremos utilizando... ...el tema de las uh -huh. redes sociales y demás... Eh, ...ya estaba todo dimensionado... ...incluso la reducción de días de, de proyección... ¿no? Eh, ...ese era un poco el, el uh -huh. planteamiento... Eh, ...siempre y cuando seamos capaces... ...de conseguir el mínimo necesario... ...para mm, llevar adelante el proyecto... ...lo seguiremos eh, realizando... ...y en este caso... El apoyo del Ayuntamiento de Berriozar, que se concreta en 9.000 euros para el festival, eh, pues posibilita que haya ese mínimo necesario, claro, por lo menos hasta el seguir, 2012, ¿no? para, uh -huh. para poder seguirlo. Uh -huh. eh, en ese sentido, apuntabas eh, a que los últimos meses habían sido una montaña rusa esta, el, la organización de esta edición. Parece que, bueno, hemos llegado a un llano, pero no sabemos cómo va a seguir la montaña rusa, ¿no? No sabemos, eh, ya que. recientemente Yolanda Barcina, tan recientemente como la semana pasada. Eh, eh, Yolanda Barcina anunciaba que algunas de las. o que las subvenciones que ya se habían concedido, las partidas que ya estaban asignadas, podían verse reducidas también. Es decir, aquí no es posible que no se libre nadie, ¿no? Entonces también, todavía tenéis que andar. Eh, ...con ese eh, riesgo y, y con, con, estando atentos a lo que pueda pasar, ¿no? Sí, sí. Y, y además eh, quiero hacer un análisis un poco crítico sobre este tema. No, no exclusivamente en el ámbito de, de, de lo cultural, sino también en el ámbito de juventud... ...en el ámbito deportivo. Eh, ambos eh, los conozco en primera persona por participar... ...en diferentes aspectos eh, de la vida municipal y, y de Navarra en torno a ellos... Y lo que no es de recibo es las continuas situaciones de, eh, de reducciones o desapariciones de convocatorias que incluso han sido ya justificadas por uh -huh. parte de las entidades, por parte de las federaciones e incluso por parte de los ayuntamientos. ¿no? Estoy haciendo referencia al año pasado a partida referente a subvenciones por actividades deportivas organizadas desde municipios. El 1 de enero de este año, eh, se, eh, bueno, el 2, el 3, se notificó que eh, no había partida económica para atender, una vez que estaban realizadas las solicitudes y justificadas por parte uh -huh. de las entidades. ¿no? Mm, evidentemente que estamos en crisis y en la crisis nos toca a todos y a todas eh, pues ajustar al máximo las posibilidades. Pero es momento de definir criterios, uh -huh. no de volver loco a la ciudadanía. Claro, ¿no? porque esto crea una incertidumbre, ¿no? El, el hecho de tener algo ya concedido, de contar con un dinero que luego no vas a contar, ¿no? Concedido y justificado. Y justificado. O sea, uh -huh. es que estoy puntualizando sobre todo por eso. Eh, la sensación que da es de, de un alboroto, algarabío, de un desorden importante y, y ese aspecto yo creo que es el que hay que, que controlar. ¿no? Uh -huh. Ya sabemos que, que las situaciones que vienen son complicadas y difíciles. También sabemos que hay otra forma de destinar los recursos. Sirva este, esta puntualización <risas> para hacer entender o, o expresar que por nuestra parte la inversión en juventud, ocio… Deporte, cultura, es básica para mm -hmm. que las poblaciones evolucionen y, mm -hmm. y crezcan, ¿no? Bueno, eh, ya que la conversación está tomando unos tintes un poco demasiado serios o, no, o dramáticos, esperando no. eh, que de todo salga bien, que finalmente podáis eh, contar... Eh, con esa partida con ese dinero con el presupuesto que ya eh, tenéis eh, preparado vamos a hablar de la edición de este año propiamente dicho del, del FICBE que ya está en marcha y ya estáis eh, recibiendo trabajos habéis comenzado ya a, a recibir por lo menos el plazo está, está abierto no sé si es así si habéis empezado ya a recibir los primeros cortometrajes Sí, sí ya estamos recibiendo de hecho os adelanto que el primer visionado por parte de la organización va a ser el próximo 20 de julio vamos a dejar los sanfermines para coger fuerzas <risa> o gastarlas. Y el próximo 20 de julio a las 5 de la tarde en Cultura Urguna, en Berriozar, empezamos con los visionados, a visionar los primeros trabajos que están ya llegando. Uh -huh. Las bases eh, luego, se publicaron desde principios de junio, el 1 de junio se abrió el plazo de presentación de los trabajos y ya están llegando. Uh -huh. ¿eh? Eh, ¿Qué es lo que tienen que hacer todas aquellas personas que tal vez estén interesadas en, eh, en participar? Sí, mmm, comento rápidamente. Principalmente la temática de los trabajos tiene que ser de ámbito social. social. Eh, esto que es muy genérico eh, también limita mucho eh, las obras que se presentan. nos da igual cuál sea eh, el carácter del trabajo, ya sea ficción, sea documental, sea... Eh, otro tipo de trabajos, pero la temática tiene que ser en torno al ámbito social. Ese es el primer aspecto. Los trabajos no deben superar los 20 minutos de, de duración, ¿eh? uh -huh. porque es un festival de, de cortometrajes. El formato de la presentación es exclusivamente un MP4 o QuickTime en DVD. ¿eh? Uh -huh. Es algo muy accesible sí, para, sí. Cualquier, para cualquier persona. Y hay que rellenar pues, una ficha con los datos identificativos de la obra, de las personas que lo han creado y demás. ¿no? Principalmente esos son los, los aspectos. Hay que mandarlo al Ayuntamiento de Berriozar, Calle Berri, número 7, bajo en, en Berriozar. Uh -huh, ¿eh? Serían un poco los aspectos. El, de... son, son, es es muy, muy básico y muy sencillo para toda aquella persona que, que tal vez le interese. Lo que eh, me estaba fijando es que el término social, como tú bien has dicho, es, es, parece muy amplio. Supongo que algunas veces tendréis problemas eh, para discernir si un corto puede entrar, en, en vuestra, eh, puede entrar a concurso o no, eh, si ese carácter social se le adivina o no, me imagino que ahí las líneas eran muy difusas ¿no? Bueno, no tanto, es más sencillo de lo que parece pero bueno, eh, en principio en las fichas de, de inscripción nosotros pedimos a los autores y a las autoras, las personas autores que definan cuál es la temática social que trabajan Porque sí que es cierto que en algunas ocasiones eh, es complicado el definir, pero bueno, en la mayoría de los casos son temáticas o situaciones de, de mucha actualidad, ¿no? Uh -huh. Trabajos en torno a la crisis, en torno a las guerras, en torno eh, a la infancia, tercera edad, o sea, y de, todo, de todo un poquito. Teniendo en cuenta que la crisis eh, actual eh, está, eh, impregna todos los ámbitos de, de, de nuestra vida, me imagino que eso se habrá notado también en las últimas ediciones. ¿Ha habido más, más cortometrajes eh, que hablan sobre la crisis económica? Sí, se nota, mucho en las temáticas, se nota mucho en las temáticas y se nota también cuáles son los temas que en la sociedad están afectando de una manera más más clara y directa. ¿no? Te diría, por ejemplo, que hace tres ediciones eh, nos mandaron muchos trabajos en torno a la guerra civil y a la memoria histórica. Fue uh -huh. el año donde se debatía y se, sí se generaba una ley de memoria histórica ¿no? y se notó en los trabajos. ¿no? Eh, sí que es cierto que en ediciones anteriores eh, había eh, cortometrajes que se acercaban a las temáticas sociales desde, desde el humor, Desde la ficción, con un pozo eh, mucho más positivo. En El año pasado constatamos que eh, hay mucha más tristeza, mucho más, eh, mucho más dramatismo en los trabajos, ¿no? Y entendemos que también es respuesta de lo que está ocurriendo en la sociedad, ¿no? El año pasado el tema estrella principal fue la crisis, o uh -huh. cómo afectan las crisis en diferentes situaciones sociales o incluso en diferentes países. ¿no? Uh -huh. Me imagino que este año también la tónica irá un poquito por ahí. No, no habéis, todavía no habéis visto los, los cortos, mm, todavía no es pronto para, para decirlo. Pero bueno, eh, ya, ya se verá. Ya cuando hablemos contigo la próxima vez, que será ya cuando el, el proceso de organización y el, el FICB ya vaya para, para adelante, eh, ya nos contarás qué cariz eh, toman eh, los, bueno, los diferentes, las diferentes eh, obras presentadas. Eh, hay diferente, no hay diferentes categorías, porque todos van al mismo saco, como si dijéramos, pero sí que hay diferentes premios. ¿no? Eh, cuéntanos un poquito en qué van a consistir. Sí. Eh, en el festival centramos dos exigencias eh, prioritariamente. Una, ya hemos comentado, es la temática social. La segunda, es la exigencia técnica de trabajos bien realizados. Eh, Yo creo que las personas que no conocen el FICTUBE y se acercan se sorprenden mucho por el nivel de los trabajos que se presentan al, al festival. Nosotros solemos decir que son películas en pequeño formato uh -huh. porque realmente lo son. Eh, hay trabajos que se presentan con presupuestos muy importantes, por encima de los 30.000 euros y demás. En y son trabajos donde se pueden reconocer incluso actores y actrices de de máxima actualidad eh, nacional, ¿no? uh -huh. eh, entonces eh, constatar que esas son las dos exigencias, que evidentemente hay una temática social, pero eh, no pasa el corte de la selección de organización y luego posteriormente del jurado, ningún trabajo que no tenga un mínimo de calidad eh, cinematográfica o audiovisual. ¿eh? Uh -huh. Esto es importante al, al resaltarlo. Y bueno, en principio... Eh, hasta la fecha no hemos visto ningún trabajo sí, no, de este no, año pero lo eso, los diferentes premios que, sí, que vais a sí, claro. entregar eh, hay varias categorías, bueno hay una sección oficial con jurado y luego hay otros premios especiales sí. ¿no? eh, existen tres secciones, ¿no? la sección oficial que es con jurado eh, un jurado que normalmente forma parte eh, una persona de Berrizar Films, una persona del Ayuntamiento de Berrizar que normalmente suele ser la concejala de Cultuur. Eh, luego procuramos traer dos expertos en torno a arte y cine uh -huh. y una entiteit eh, social-cultural de la localiteit. Dat ¿eh? son es un poco las personas que forman parte de del mejorado. jurado. Y eh, se optan a tres premios: un primer premio eh, dotado con 1000 euro, un segundo premio dotado con 700 euro... y un tercer premio dotado con 500 euro. Eh. Luego existen otras dos secciones, una sección participativa que la eligen las personas que asisten al festival, uh -huh. el jurado popular, que está dotado con un premio de 300 euros, y luego hay un reconocimiento a, a la obra Navarra, lo que pretendemos es incentivar que, que aquí en nuestra tierra pues, se hagan trabajos, ¿no? Uh -huh y suele ser está dotado de 300 euros mm. pues, prácticamente Esos los premios son los, que los premios que asignamos. se asignan en este, este festival un festival que en esta quinta edición ya podemos decir que se ha convertido en, en todo un referente no eso lo, lo habéis percibido vosotros también desde la organización Sí. Eh, nosotros, en principio, hace cinco años, cuando creamos el tema, eh, pues lo creamos una serie de personas motivadas e incentivadas por temas culturales y artísticos, eh, por el cine también, evidentemente, <risas> y la mayoría de ellos de la localidad de Berrezar. Nuestro objetivo no era otro, sino que generar un punto de encuentro o un espacio donde se Pudiera haber cine de calidad, cine de autor, en primera mano, sin, sin edulcorantes, como solemos decir, y eh, pues en principio en la localidad de Berriozar. ¿no? Eh, con, sobre todo con una temática social, porque es algo muy eh, acusado ...en nuestra población. La sensibilidad social y el compromiso social de, de la población de Berriozar es algo yo creo que es una de las características que define a la población de, de Berriozar. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ha ocurrido con el tiempo? Pues que nosotros como Berriozar Films hemos ido creciendo, se han ido incorporando personas que incluso no son de Berriozar e eh, incluso el, el, el festival ha ido eh, dotándose o ha ido ampliándose a otras eh, zonas. ¿no? Yo creo que eh, en la quinta edición podríamos decir que estamos hablando del Festival de Temática Social de Navarra, cortometrajes. Uh -huh y que se realiza en la localidad de Berriozar, ¿no? mm. que es organizado por gente de Berriozar. Y sí, sí. te diría para... otra categoría ya, ¿no? Sí, y se nota incluso en el público, ¿no? En torno al 40% de las personas que vienen a ver el festival son ya de fuera de la localidad de Berguezar. ¿no? Uh -huh. Este año el festival tendrá lugar en octubre, si mal no recuerdo. Sí. Eh, ¿Habéis cerrado ya los escenarios donde, donde se hará la apertura, la, la clausura, las proyecciones y todo eso? ¿Dónde, dónde tendrá lugar? Sí, eh, siempre hasta la fecha lo hemos hecho y esta edición, con más ilusión si cabe, en el Salón de Actos de la Escuela de Música Municipal de Barriozar. ¿no? En las ediciones anteriores contábamos con un aforo de 180 personas. Eh, para este año, el Ayuntamiento durante este año está haciendo obra en, en dicho salón, de tal manera que va a ampliar su aforo a 300 butacas, 300 personas. ¿No? Este hecho pues posibilita el que tenga eh, en nuestro caso a nosotros mejora o, o nos quita un dolor de cabeza que es el tema del aforo, que en ediciones anteriores ha habido sesiones en las cuales ha habido personas que no han podido entrar porque el aforo se ha completado. Eh, y a la vez pues posibilita el que tengamos en pleno centro de, de Berriozar is, pues, una sala mm, muy digna con un aforo mm, importante, ¿no? uh -huh. Esto va a ser ya para finales de, de julio, en cultura están trabajando en el tema y nosotros en octubre pues, seremos una de las entidades que disfrutaremos de la nueva. Podréis sala. estrenarlo prácticamente, casi casi. Me consta que la programación que hay es importante y, y, y diversa. Nosotros seremos eh, seguramente tercera o la cuarta entidad que, que entramos. A bueno, utilizarlo. pero esperemos. Sí, sí, encantados de... <risa> poder ilusión. contar con un eh, sitio en condiciones eh, para poder realizar estos eventos. Pues eh, lamentablemente se nos termina el tiempo. Josu Bayo, eh, uno de los organizadores, de los responsables del Festival Internacional de Cortometrajes de Temática Social de Berriozar. Es que es Ricasco, muchísimas gracias por haber estado hoy eh, con nosotros. Mucha suerte con la organización del festival y hasta la próxima. Gracias a vosotros por invitarnos. Agur. Agur. Thank you.